que se recuperó. Hemos dicho que era de guitarra aérea, no de voz, no tenía que forzar la voz. Estuve practicando un poco. Bien, acá recuperando la voz después de un fin de semana complicado. Como se ve, todavía no estoy del todo bien, encima vengo a hablar bastante durante la mañana. Pero bueno, aquí estamos, contentos de estar al aire una vez más. Utilizaremos ese resto para recomendar algo que valga la pena, me sí, música como cada lunes el dobleable, el objetivo, digamos, lo que buscamos es compartir músicas, sonidos que están ahí disponibles para descargar en internet, hacemos una selección semanalmente de lo que nos parece que está bueno no es un concurso, como decimos siempre, pueden enviarnos información, eh, ya nos mandaron nos estuvieron mandando de algunos sellos y gente que, que estuvo escuchando la columna, así que bienvenido están invitados a compartir, todos aquellos que eh, publiquen libremente sus, sus músicas, sus contenidos en internet Eh, nosotros estamos acá para eso. viene ¿Hacia dónde nos vamos esta vez? Hoy nos vamos bastante lejos, veníamos bastante, na eh, muy nacionales, digamos, ¿no? Creo que al señor Matías le puede llegar a interesar esta sí. data, presta atención. estamos Hoy vamos a ir hacia la música electrónica sí. y a una fusión entre música electrónica y música acústica y una fusión entre artistas también porque es un remix. Uh -huh. ¿Les gusta la música electrónica? Sí, sí de hecho sí. dj fotofobia es un alter ego de alguien de acá que va a estar pasando música bien <risa> música electrónica siempre tiene un tinte ahí de, de algo fotofóbico ¿no? bien la música electrónica tiene mucho de esto de, de la posibilidad de do dole, leable ¿no? de, uh -huh. de descargar de hecho muchos productores trabajan de esta forma el caso que trajimos hoy es un ejemplo no gente que desde distintos lugares se pasa las pistas y las trabaja por su cuenta incluso hablaba con un amigo que es productor de música electrónica que me decía que ahora están usando también a, a distancia digamos no por ejemplo vieron el ableton que es un programa de edición de música sí. que usan muchos productores tienen la posibilidad de, de por skype abrir una sesión con, con conjunto no uno trabajando en rusia el otro wow. en América y Y trabajan los dos sobre el programa Como si nosotros pudiéramos editar un programa de radio ¿no? uh -huh. A la distancia Así que la música electrónica siempre estuvo muy vinculada A lo tecnológico, ¿no? a la posibilidad que nos brinda la tecnología en el caso de hoy eh, Vamos a hablar de dos proyectos musicales Uno de Chet Faker Solista Chet Faker ¿A qué le suena Chet Faker? Uh, Chet Faker, pero Faker de, de fake ¿no? Ahí va, va por ahí la cosa Chet Faker es uno eh, Australiano él uh -huh. Y Deep Pulse es otra banda, en este caso, eh, de Rusia ellos, porque, ¿por qué los dos? Porque vamos a poner un remix que hace D-Pulse de una composición de Chet Faker. ¿sí? otra Otro mecanismo, otra forma de trabajo que se utiliza mucho en la música electrónica, que es el remix, ¿no? que es remezclar un tema de acuerdo a, a tu a tu gusto, digamos. ¿no? Sí, y, y algo que se está usando también mucho eh, es esto de, de nombres que te... Nombres que son como un poco cambiados de, de, la, de la realidad Hay uno uh -huh. que es eh, algo parecido a Pepsi Hay otro que la semana pasada hablamos Que es de estos dos humoristas Bad, En vez de Bud Spencer y Terence Hill Es Bud eh, y Trans Hill Y son dos también Que como este dúo italiano humorístico de las películas Ellos son dos también Entonces utilizan y cambian un poco el nombre Eh, me parece que también es un, es, un, es una característica. Es un juego de palabras, podríamos decir. Chet Faker, él en realidad es Nick Murphy, es un australiano, un productor, pianista y productor, eh, que obviamente, seguidor del jazz... Decidió tomar esta, esta variante de Chet Baker, jugar un poco con las palabras y llamarse a sí mismo. Como les decía, él se llama Nicholas James Murphy, Nick Murphy. Y formó parte de distintos grupos australianos antes de ser Chet faker Uno se llamaba sandy Kicks y el otro se llamaba Knicks. Eh, siempre vinculado a la música electrónica, a la música de, de máquinas fusionada con la música en formato analógico. Eh, y tiene una historia también bastante vinculada al tema de las redes sociales Y a la música descargable, podríamos decir Se hizo famoso por un cover que hace él de una canción que se llama No Digity eh, Porque la canción, en la sube a YouTube ¿no? este, este, este camino que muchas bandas han seguido uh -huh. eh, Y bueno, a partir de ahí la comparte con unos amigos en Facebook Una semana después recibe un mail de un blog australiano de música muy popular en Australia Pidiéndole la canción para descargarla a partir de ahí él les manda el MP3, en MP3 se lo manda, y dice, fue todo lo que hice. A partir de ahí, eh, esa canción llegó, por ejemplo, al Super Bowl en los Estados Unidos, wow. eh, y bueno, tuvo un recorrido que lo llevó a ser hoy un artista ya reconocido en el mundo entero desde Australia. Eh, pueden encontrar música de Chet Faker, no está toda para descarga libre. Hay otro de los sitios que nosotros, nosotros trabajamos mucho en esta columna con Bandcamp, Hay otros que es SoundCloud.com, sí. donde también los artistas y los sellos suben su música. En el SoundCloud de Chet Faker van a encontrar que hay material de descarga libre y algunos no. ¿sí? Hay mixtape, por ejemplo, que son de descarga libre y hay tracks originales que tal vez no. Eh, así que bueno, ahí tienen para bucear, SoundCloud.com barra Chet Faker. Y pasemos un poquito a The Pulse, que es la banda que hace el remix del, que, del track que vamos a poner hoy. Deep Pulse es un cuarteto de música house, una de las variantes de la música electrónica, uh -huh. de Rusia, de la ciudad de Isevsk. No sé si se la estoy pronunciando bien. ¿De dónde a ver? I Isevsk, wow, tiene una Z, una H, una B corta mm. y una K. Una, una ciudad que aparentemente tiene la fama de ser la capital de la música rusa, donde han salido muchos proyectos, incluso Tchaikovsky. Ah, guay. Wow. De, de esa ciudad Tranca así digamos, que así. tiene un poco de historia de, de, a nivel musical eh, el, la banda le llegó el éxito digamos se hicieron conocidos cuando todavía ni, iban al colegio en su primer disco se puede ver la tapa son cuatro muchachitos de 16 años Dipuls Dipuls, dipuls Rusos eh, Rusos Toman mucho de la música francesa electrónica, como por ejemplo Daft Punk, una banda bastante conocida. Claro. Phoenix, otra banda también que tiene sí. mucha historia. no Esto del house bastante melódico y mezclado con la música funk, con el soul. no Exactamente. Eh, y bueno, su música también es un recorrido. Lo que tiene de particular la música electrónica es que le, le da la posibilidad a los artistas que componen de que otros DJs, la, dif la difundan en sus conciertos En sus shows a lo largo del mundo eh, Pueden sonar en cualquier pista Digamos de baile del mundo Esta posibilidad que les da la tecnología de Es verdad es una característica Tal vez antes tu canción La tenían que pasar Yo me acuerdo bailando temas de Fito Páez Terminando el boliche ¿no? uh -huh. Y era, eran los temas que pegaban ...y ahora eh, la música electrónica te da esta posibilidad de que la música ha cambiado... ...ahora es muy difícil escucharlo a Fito o a Charlie en un boliche... ...tal vez no estoy yendo a los boliches indicados, pero es muy difícil... ...y en el medio de... de o, o, o entre una <coughs> selección musical o un mashup... ...que es esto también uh -huh. de mezclar dos canciones y hacer una... Sí. ...de repente puedes estar escuchando esto, un, unos rusos eh, que nada, por ahí tienen 16 años... Y, y es un poco también, ahora que dijiste las edades de los chicos y todo, eh, estas nuevas tecnologías han abierto, hay como una serie de 18, 19 años, uh -huh. pibes y pibas en el mundo que están marcando como una tendencia, eh, donde los grandes productores después lo que hacen es eso, ven algo sobresaliente o algo que llama la atención y lo reproducen y por ahí eh, Sacha o los otros grandes DJs están pasando música de pibes muy muy pibitos, así justamente les iba a contar que ellos tuvieron la posibilidad que su música, por ejemplo, la pase Sacha justamente ah, Laurent Garnier, que es otro DJ muy importante de Francia. Yo dije Sacha porque Salién o Diwison son personas que miran mucho claro. a la, la, la, la, James Aviela, por ejemplo también, son DJ productores de música electrónica muy importantes que tocan un fin de semana en Singapur y el otro en Colombia sí, hace 10 años. Entonces <risa> tienen la eh, Tienen la posibilidad de una, de una circulación muy importante para la música de ellos mm. y, y creo que está bueno. Eh, ellos lo que hacen es música house, pero tocada. Digamos, es música electrónica, pero... Eh, Yo no, no tuve la oportunidad de verlos Pero la, las crónicas que hay en internet Dicen que lo realmente impactante de ellos Es el shows en vivo el show en vivo Lo cual es un poco paradójico en la música electrónica Pero bueno, los pibes tocan Y, ta, y eh, ahora escuchándote Una característica que si siguen a Daft Punk Es claro, un poco exacto, también eso ¿no? uh -huh. sí, De presentar un show O Fatboy Slim, no jugadores uh -huh. que, que de repente Están tocando algo, no sabes qué Pero lo están haciendo en vivo Y hasta por ahí te la, lo que lupean Que están cantando, ellos mismos lo, lo cantan uh -huh. Que es un poco el pro recibe eso también, pero bueno, un día podemos dedicarle más a la electrónica. A mí me encanta la electrónica. <ríe> bueno, vamos a escuchar si quieren. Entonces, lo que vamos a escuchar para que se entienda es una canción de Chet Faker, artista australiano del que ya hablamos, que se llama Bend en un remix, una remezcla hecha por DiPools, estos chicos de Rusia de los que también hablamos. Eh, entren a soundcloud.com/dipools, eh que tienen otros materiales para descargar libremente los chicos, así que lo escuchamos. Y ya está compartido en nuestro Facebook también por si quieren descargarlo. myself